Budapest está en Hungría. Pedro y Susana están en la oficina. La pizarra está en la clase. La farmacia está abierta. Mi amiga y yo estamos enfermos. La silla está rota. Estar bien, estar mal. Estar enfermo, estar sano. Estar abierto, estar cerrado estar sentado, estar de pie, estar dormido, estar despierto, estar lleno, estar vacío. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches, señora, ¿cómo está? Buenas tardes, señor, ¿cómo está?